no Iopabutzakako entzule eta lagun guzti xoi. Beste zailo bat egiteko prez, temengar, Rupi, Apa. Carlos, Apa. Guillermo Makinetan eta Miquel Bueno, bazaion eta bi elkarrezketa ingo ditugu Elkarrezketatuko ditugu hauztazela ieta Eta bueno, eh ba, inguruko garapena eta tradjeman hainbat eh landuko ditugu eta gero irakasleek borrokaneko plataformako kide batekin egongo gara eskuntza publikoko langileen eta batez ere irakasleen borrokaren inguruan berba egiteko. Baina bueno, eh hauei ekin aurretik ba, bueno, beti bezala e, nahi dugu salatzea ba egoera, ezta. Bai, eh, tamalgarria da, ja eh, Palestina neguruan ba bueno. Ba lenguamazapatuan egon eh, zen Palestinakin ezkartasuna plataforma canto la tua mania Irunian, mi llega ginen. Baina ustutia ke es que, pauso bat aratago emateko garaia dela. Ezin es, dugu gure begien aurrean telbisatuta den genocidio bat eh, gehiago jasan, Bueno, Carlos, eh, hemos recibido noticias que encima Israel... Eh, sí, la famosa una... operación esta, Carlos, de Gedeón, que por lo que se va viendo ya es el exterminio completo. Si antes era el, daban razones de acabar con Hamas, acabar con el terrorismo, ahora directamente dicen tomar Gaza... Y bueno, ya hasta uno dirá que encima hacer un resort ¿verdad? Sí, sí, así que yo creo que o sea, el, el genocidio completo Estamos a punto de, o sea, no solo hay que ver Que los últimos tres días o sea, Ha sido brutal la cifra de muertos sí, sí, Y heridos, sí, no queda sí, ni sí. un solo hospital Ya sí, todo sí, el norte de Gaza Más la hambruna que dicen los expertos Que según empiezan a calcular Van a empezar las muertes por miles de inanición De todo lo que han ido acumulando O sea, estamos viendo eso, un genocidio televisado Y creo que hay que empezar a dar pasos en, en, en, De fuerza de pasos hacia intentar evitarlo desde los países que son culpables y cómplices de este genocidio y el, la primera la misión que tenemos es la de intentar golpear a esos a estos países eh, que están colaborando con este genocidio y son igual de culpables que el propio estado de israel es que encima bueno de eh... Por introducir un punto que va, va al hilo, pero bueno, pues encima fondos de inversión israelí compran los festivales de música del Estado español, los supuestos antifas aquí, los jevis sí, sí. de resurrección y mm. los antifas de bueno los antifas que curran con Desucupa. <risa> Luego, en la seguridad, que dan una condición de mierdas a sus trabajadores, pero bueno, parece ser que dentro del movimiento de la música, pues bueno, algo se ha movido, ¿no? Eh, también, sí. que están renunciando a tocar. Ahora le hace falta que esos supuestos antifas de los que nos incluimos No, pues eh, no vayamos, eh, también los grupos han renunciado y nosotros renunciamos sí, a, a esos festivales. incluso en otros festivales tipo Sonar, que me esperaba sí. menos, que son Tecno y demás, hay oh, como 70 o 80 artistas internacionales que han renunciado ir al Sonar, o sea que quizás hasta más artistas que de los que sí. esperábamos del Viña Rock de los Antifas sí, y sí. Rockeros, o sea que bueno, si sí, sirve para iniciar esa chispa, que creo que hay que empezar a iniciar esa chispa. Porque... Que, que es que al final, pues bueno, pues, creo que... Nos hacen ver que, que son es un enemigo muy grande, que lo es. Que, pero bueno, la resistencia del 7 de octubre, dentro de su gran pequeñez, eh, les dio un golpe letal que acabará, como no puede ser de otra manera, con la disolución del Estado sionista de Israel y artificial, inventado y, bueno, podríamos dar 40.000 adjetivos. Pero bueno, nosotros desde nuestra pequeñez eh, del centro imperialista creo que tenemos, también podemos hacer. Es que simplemente el hecho para una persona no politizada que que aunque porque su grupo de música, que es muy fan de caos urbano, de escape, ¿sabes? diga que no va a ir al Viñarrock y ya dice, pues mira, pues yo tampoco voy. Y me posiciono en contra de esto, pues bueno, algo es, ¿no? Mm. Sí, porque es eso, todo el eje de la resistencia y Palestina se tienen que ocupar de defenderse allí militarmente en esa aquella zona y nosotros tenemos que hacer la, desde los países agresores intentar debilitarles con, sí, sí. con movilización y, con, y si hay que sí, pasar sí. a pasos más, más grandes pues hay que pasar porque ellos solos no van a poder, si no es las fuerzas antiimperialistas de todo el mundo apretando a la vez va a ser difícil. Sí. Ba, ba, ba. Movitu argara imperialismo argara, movitu argara, da movitu argara gure herriaren alde, eskapenaren alde, eskapen sozialaren alde, eskapen nazionalaren alde eta boikota eh praktikatu boikota aldeai, boikota israeli, bai, da dugu. Boikota horrelako ekitaldeai, boikota Israelri eta boikota ere bai la Torre en Europa Europa League eta. Gañan Athletic badago, ba boikota talda. Vale. Está. Eh, pairatuko dugu, ikusiko du. Inbadituak baina ez garaituak, hori orain Tottenham, Manchester y bueno, aquí bueno. todo vale por el fútbol, menos Hori, hostaleritzen zeran igo dituzten presioak era, bueno, eh, bomo ta platillo iragarrita, bañamona bueno, bueno, ber eh, langileen baldintzak ere proporcionarki igo diren. Eta bueno, pues, ba, aipatutako eh, Sarrak Berry, es eh, Mikel. hori, ba, aipatutako, vamos bueno, a boicot Eurovisión, Israel, boicot Europa League, eta macro macro evento hau Oh, de, es de abuelas al Sí, porque encima la final es un escaparate Como bien han dicho, de cara al turismo inglés Es decir, si esto les sale bien, se lo pasan aquí bien e, O sea, de cara a las gajajas se O sea, es que se nos que vamos, claro, San eso, Fermín eh. es dos Ya no, no, no, lo venderán como el tour Con ticket buy con, eh, con la alfombra roja para para lo, Ya sabes quién es mm. Y bueno, ba, orne que Desistir duratzen da, ba, gure Real hortasuna Y... Eta... Eta gutxi batzun dako, ba, irabaziak, ez da. Bai, ba, bueno. Eh, garrituko dugu, naiz eta, bueno, oso son larriadean egora, bueno, aurrera egin behar dugu, eta, bueno, gutxiko, eh, zaituztegu, aostarrekin. O, sondo. Bai. Laro gita masazpi irrati librea. Zure irratia. Gure irratia auroita masaspi y ratia a mechegui tend duén bueno y ahora vamos con la entrevista que va a dar cuerpo al programa de esta semana y para ello tenemos con nosotros a tercera o para estar a a pues estar eh, bueno tenemos que agradecerle que en su momento el, libro, el último libro que escribió el de la tanta que viene nos dio la exclusiva si os acordáis que lo presentamos en la bolsa y venimos para hablar un poquito de la tanta estar lleva muchos años en el tema del periodismo de investigación y bueno ha escrito muchos libros pero nos vamos a centrar en, eh, en el último y bueno y en en el tema de, de esta legislatura la nueva consejería de interior y bueno pues que más allá de, de lo que pueda hablar supiría bueno pues como hechos son amores y no y no buenas razones no que eh, Volviendo un poquito a, al tema que nos ocupó en la charla, un poco para empezar de atrás adelante ¿Qué piensas, Aostar, que de lo que íbamos hablando en su momento con el libro que publicaste, que se preveía que podía venir en la resancha que viene? Eh, ¿Cómo ves que se han afianzado el modelo con Vigen o ¿Hay algún cambio a mejor? O ¿Cómo va este tema de las cámaras en el pecho? Bueno, ¿cómo ves un poco el tema? Bueno, por un lado, están presentando como nuevo cosas viejas. Ya, El tema de las bodycams es una cosa vieja. Lo han presentado como un proyecto piloto. El proyecto piloto ya se hizo en su momento. Entonces, se puede hablar de un cambio de cabeza en la consejería, pero que la cabeza no ha tenido ningún cambio en sí. Es una continuidad en lo que se refiere al empleo ...y compras para el arsenal técnico para el arsenal tecnológico de la ¿eh? ...para el empleo de esas herramientas... ...y para lo que supone nuevas compras... ...no hay ningún cambio. Ya, el, el tema desde el desconocimiento... ¿eh? ...que puedo meter la pata yo aquí en cualquier momento... ...con cada pregunta... Eh, ¿qué, ...¿qué grado de, de dependencia del proveedor israelí... ...puede tener actualmente la Archancha? Bueno, pues... Yo, por el análisis que hice sobre contratación pública de la Archancha, que no desconocemos, es a través de los fondos reservados que compras haya podido hacer, y también desconocemos si ha habido otras compras que no se han publicado. Pero, respecto al análisis que hice sobre la contratación pública, el, en el arsenal tecnológico de la Archancha, uno de los sospechosos habituales es la tecnología israelí. ...y es más, en el libro contextualizo... ...esa relación entre la tecnología israelí... ...y la Archancha... ...de cómo comienza en el año 90 ya... Sí, sí. ...lo cual eh, significa que la Archancha... ...es pionera en la compra de mercado israelí... ...de tecnología en mercado israelí... ...hasta el punto que otras policías... ...están comprando o han ido comprando... ...herramientas que ya estaban en poder... ...la Archancha... ¿Mm? ...conocemos el empleo que le han dado... ...otras policías a ese tipo de tecnología israelí, porque ha habido un escrutinio muy importante sobre el empleo de esas tecnologías por parte de otras policías, otros servicios secretos, y está constatado, incluso por informes del Parlamento Europeo, que esas herramientas no solo se fabrican con un interés concreto de perseguir, de espiar a ciertas minorías, sino que además en el empleo hay un empleo abusivo ...que erosiona los derechos humanos y los derechos civiles. Bien, podemos ser optimistas o ingenuos, si quieres, y pensar que la chancha está comprando todo ese material... ...pues para tenerlo aparcado en el arsenal, que no lo emplea como lo emplean otras policías, porque la chancha es una chancha que presume de ser de las más democráticas de Europa... Y como, que el, como Israel, que también presume de ser el más demócrata de su zona. Y el, y el gobierno vasco presume de ser de los más transparentes de Europa. Pero una cosa es de lo que pasa de las palabras a los hechos. ¿eh? Por ejemplo, el, la tecnología para interceptar legalmente, legalmente podría, eh, se podría entrecomillar, legalmente las comunicaciones, la tecnología para intervenir legalmente las comunicaciones que utiliza la Archancha, que ha comprado la Archancha, es de fabricación israelí, y su Est esta tecnología se ha declarado por el gobierno vasco secreta, tiene una clasificación de secreta, no solo para la ciudadanía o para los periodistas, sino incluso para el parlamento vasco. ¿Eh? Entonces, pues lo que habría que preguntarse es qué tiene que esconder la Archancha con, con esa clasificación de secreta, ¿eh? porque no no eh, hace un acto de transparencia, ya que presume de ser un gobierno más transparente de Europa, y porque qué la chanza no hace un acto democrático, al presumir de ser la de las demás de democráticas de Europa, de poner eh, a disposición de la opinión pública toda la información referente a esa tecnología. Esa tecnología es la famosa Pegasus, esa que se estuvo también usando desde el Estado español para investigar al, al proceso y demás, es esa misma, no, bueno, no se sabe porque al ser secreta... ¿no? No claro, sabe es, que es transparente un poco claro. oscura, un transparente opaco. Vamos a decir que Pegasus es un producto bastante más nuevo, el producto que tiene en la chancha es mucho más antiguo, no quiere decir que más obsoleto, sino más antiguo, de fabricación anterior, pero resulta que, aunque es un producto de anterior... Se compró en el año 2006, mucho antes que la era Pegasus, es decir, eh, a veces doy las charlas y hay chavales que en el 2006 pues tendrían un año, dos años, tres años. Eh, y aunque se compró en el año 2006, se ha ido actualizando, se ha ido gastando dinero público de los que pagan los impuestos, se paga dinero para, para ser vigilados con su propio dinero. Y al último contrato de mejora de... de ...las aptitudes de esa tecnología... ...se presentaron tres empresas... ...y según el Parlamento Europeo... ...las tres son distribuidoras oficiales del Pegasus... ...es decir, no, está, no es ajena al Pegasus... ...y de hecho el fabricante... ...se llama Bering Systems... una empresa mucho mayor que NS Group... ...que el fabricante de, de Pegasus... ...y es la única empresa que en su momento... ...ha intentado comprar a NS Group... ...al fabricante de, de Pegasus... ...todo esto es lo que quería a Sancha... ...que evitara, evitar que conociéramos en la era de la transparencia, en la era de Pegasus. Hmm. Aparte que, que, me acuerdo que en la charla comentaste, claro, eh, claro, qué prevención legal hay sobre ese tipo de escuchas, claro, pero si no recuerdo mal, ¿eh? Eh, creo que comentaste, claro, que ellos podían en plan poner un dispositivo de escucha y luego justificarlo al de, ¿no? Eran un día o en plan, o sea, que no tenían por qué saber supuestamente, objetivamente, que haya había una sospecha racional sobre una persona, sino que podían poner primero el dispositivo y luego justificar que lo habían puesto, ¿no? que había un margen ahí un poco de ambigüedad legal, también son, un poquito opaca. Sí, son dos cosas que van unida. Por un lado, el escrutinio sobre el empleo de estas tecnologías o de la información que reciben, que se hace con la información, por ejemplo, en el tema de las body cams, Se han apresurado a decir, no cuando contrataron o cuando compraron la tecnología, sino ahora, dando por hecho que es un proyecto piloto, sin decir que ya se ha estado empleando y que ya se ha estado distribuyendo esas bodycams, que con las imágenes que no sean relevantes o no sean de uso jurídico ¿eh? para una causa legal o para instruir algún tipo de pena, eh, se borrarán. Bien la entidad que debe velar por el borrado es una entidad pública, no es una entidad independiente y en esa entidad pública está presente la artancha yeah. ¿Eh? con lo cual, independencia ninguna ¿Eh? Eh, y luego, ¿qué garantías tenemos de que efectivamente el borrado sea total? ¿Eh? es decir simplemente que la artancha nos dirá que efectivamente se ha borrado no, no hay ninguna garantía informática o informativa de que eso se vaya a borrar además, que es lo que estabas comentando La chancha y todas las policías tienen un proceso, tienen una autoridad discrecional que durante las primeras horas de una intervención de herramienta tecnológica eh, no, deben, no es obligatorio eh, presentar una autorización judicial para ello. Si durante esas primeras horas, al utilizar esas tecnologías, por ejemplo, las cámaras eh, fijas ¿no? o las body cams, Eh, ...utilizándolas... ...capturan algún tipo de delito... ...es cuando... ...o algún indicio de delito... ...es cuando piden autorización judicial... ...para profundizar en esas imágenes... ...por ejemplo, hacer un reconocimiento facial... ...o continuar grabando, etcétera, etcétera... ...entonces hay una discrecionalidad... ...de la que tampoco tenemos ninguna garantía... ...que si un día nos graban con una bodycam... ...y se considera que no es información... Eh, pena, ...de tipo penal... ...o, o, o de uso policial se nos vaya a notificar que la Archancha nos ha grabado. ¿Eh? Eh, claro, otra cosa es que contestación vaya pueda haber a una notificación de que la Archancha nos han grabado. ¿Eh? Por ejemplo, en Estados Unidos un ciudadano medio diría bueno, mi imagen vale un dinero, me debéis un dinero. ¿No? Sí, que un aquí litigio administrativo. Bien, eh. bueno, o sea, que aquí igual no hay conciencia de eso. ¿no? no digo que sea un valor ideal para mí, ni algo... No, no, no hay como una referencia, pero eso es así eso es así a ver, yo que tengo muchas horas metidas en arcaute detenido eh, sí que pues enseñándote fotos de gente e imágenes de gente bueno, eso tenía avisos de lo más ilegal del mundo que decir, o sea, tenían imágenes y grabaciones de gente por la que te están interrogando, según ellos legalmente ilegalmente como lo camuflan ellos en una conversación informal no, estamos aquí, no, no el chaval estaba aquí declarado voluntariamente en una conversación informal Y ellos te van, eh, que al final son de dispositivos de seguimiento de aparatos de, pues, o fijos o móviles de imagen, en los que dices tú, bueno, que esta gente la estás grabando en plan... Y me lo estás enseñando a mí para coaccionarme en un interrogatorio. Es más... ¿Qué han sido esas fotos, no? Pues entiendo que sí. las tendrán los mismos en el mismo sitio. Es más, podría tener un marco legal esa, esas fotografías si fueran fichas policiales de personas que están... Eh, o pendientes de captura o, o que estén en, en hayan sido condenadas y estén todavía cumpliendo pena, por ejemplo ¿no? sí. bien, ahora, una vez cumples pena o se te detiene se te hace una ficha policial pero no se te sentencia a, ningún, a ninguna condena tú tienes derecho pero tiene que ser proactivo eres tú el que tiene que solicitar que se borre esa ficha claro, ¿cuánta gente de este país tan permeable a la represión ...va a una institución pública... ...en la que está presente la chancha... ...a solicitar... ...que se le bore su ficha policial... ...y, y de nuevo insisto... qué garantías hay... ...de que ese borrado sea total... ...sí, sí. ...porque se hartan de... ...que la ley de protección de datos... ...y, y tal igual... ...pero pero eso que pasa... ...también son datos, ¿no? O sea... ...es más... ...en fiestas de Bilbao... ...se filtraron a la prensa... ...una serie de fichas policiales... ...de detenidos... ...la mayoría de nacionalidad extranjera... ...y hoy es el día... ...que no sabemos... ...ni cómo se filtró... ...ni quién lo filtró... ¿Mm? ...es decir... Eh, ...la custodia... ...de ese material... ...se está viendo que tiene fugas... Claro. ...y que esas fugas son impunes... ...y otro y otro ejemplo... ...no hace mucho... Eh, ...una persona también creo recordar... ...de origen extranjero... ...denunció una agresión por parte de, de una extraña... ¿Mm? Sí. Eh, ...por lo que... Yo entiendo, pues, tuvo un valor para presentar una denuncia, que no todo el mundo tiene valores eh, para presentar una eh, denuncia, sea extranjero o no sea extranjero. Claro. Eh, aparentemente tuvo un abogado lo suficientemente hábil como para presentar bien esa denuncia, que ese es otro problema, que muchas veces eh, se necesita de un auxilio jurídico para presentar bien una denuncia. No todo el, mundo, no todo el ciudadano medio sabe presentar correctamente una denuncia o que esa denuncia tenga visos de prosperar gracias a su planteamiento, y eh, la chancha negó, negó que, que hubiera habido una, ninguna denuncia, y eh, la, por protocolo directamente el, la institución el, puso al servicio de esas extrañas su asesoría jurídica, una asesoría jurídica que pagamos todos los ciudadanos bien se demostró que había habido unas cámaras que habían grabado que efectivamente uno de los rachañas había agredido a esta persona. Bien. Y una sentencia, una primera sentencia condenatoria. Eh, las la institución pública, la cancha, su servicio de asesoría jurídica, decidió recurrir la sentencia. Con el dinero de todos en vez de poner a disposición el dinero del ciudadano en defensa de la persona que ha denunciado un delito, se puso en defensa de la persona que estaba denunciada. Eh, bueno, y esto lo digo siendo escrupulosamente eh, defensor de, del derecho a la presunción de la infancia, claro. Bien, la cosa es que la grabación que estaba bajo custodia judicial ha desaparecido. En la era de las cámaras, de los sensores, de, de todo tipo de controles de acceso ¿eh? tecnológico, etcétera, etcétera, ha desaparecido una prueba, curiosamente, en favor de quien vigila, no del vigilado. Con lo cual, pues estamos en, en que decir que las tecnologías aparentemente pueden servir también al ciudadano para defenderse, pero no es el caso. Y claro, no es una excepción. En Bilbao la Vieja unos vecinos graban una actuación de la Archancha, creo que era la pandemia, mm. eh, contra do, dos ciudadanos, eh, una madre y un hijo, creo sí. recordar. Sí, sí. Y eh, la Archancha aplica la ley mordaza a los que han grabado el vídeo. en vez En vez de, en vez de Eh, mmm, cooperar con los que han grabado en vídeo para esclarecer el delito, no, no, se les aplica la ley Mordaza. Entonces, claro, las tecnologías eh, para uso policial y para justificar las políticas criminales está muy bien y para justificar las versiones policiales, pero parece ser que los ciudadanos no tenemos derecho a acceder a ese tipo de tecnologías para defendernos. Hmm. A ver, llámame loco, pero con esto se me hace dudar ya que este tema de las bodicams, que te presentan como como una medida garantista, ¿verdad? De verdad vaya a tener un uso real o un, algo que, que pueda el ciudadano de a pie pues ver un poco, ¿no? Pues protegida su, su seguridad. O sea, lo están presentando como una medida garantista, pero al final, ¿qué aplicación real puede tener eso? O sea, claro, puedes decir, depende del uso que se le dé, claro, evidentemente, pero pero si tienen un poco la ley y la trampa, pues... Eso es posible, a ver, lo primero, ¿cómo funciona eso? O sea, eso se, se enciende solo, se apaga solo, ¿cómo va eso? Bien, bueno, una, eh, lo que han explicado por parte de la chancha es que los agentes tienen la posibilidad de, de darle a un encendido, ¿no? Pero que desde con, desde control remoto, desde desde la centralita, pueden activar si en caso de la chancha, pues, está muy atareado y se le ha olvidado <risa> encenderla o lo que fuera ¿no? Aquí encontramos otro problema también, que es que la legitimación de este tipo de herramientas. Va a haber una parte de la ciudadanía que probablemente se sienta congratulada, se sienta satisfecha por el empleo de ese tipo de tecnología. Por ejemplo, altercado delante de una discoteca que tiene una serie de plitos con las asociaciones vecinales de turno. Y entonces va a grabar una serie de hechos que van a ser mediáticos, que se van a filtrar a prensa seguro, claro. porque nadie va a montar una manifestación porque se filtren a, a prensa unas imágenes de una serie de desaprensivos liando una manta en la calle. Sí. ¿Mm? Lo cual eh, a las asociaciones de vecinos aplaudirán, aplaudirán el uso y, y empleo de las body cams. Y eso se dirige un poco muchas de las actuaciones policiales, a legitimar su presencia en la calle, a legitimar sus intervenciones a través de eh, una opinión pública favorable. Sí, pues, sí. Todo, eh, en referencia a eso que has dicho tú, vi en el Teleberry, hasta lo que tú decías, el agente se baja, el agente decide cuándo da los dos toquecitos de salón para que empieza a grabar, es decir... Eh, cuando ellos vayan a hinchar a hostias a alguien, cuando hayan cualquier actuación, no van a grabar nada, solamente al verse arrinconados van a dar los dos toquecitos y van a grabar tu cara. O sea, ellos van a decidir qué es lo que se graba, que no. Todavía si me cuentas que eso lo van a activar sí o sí según bajen del coche y toda actuación policial va a ser grabada, pero si son ellos los que van a decidir cuándo graban, cuándo no. Entonces, sí. lo que igual, eh, lo que veo es que van a tener... Como decía Rupee, si hay muchas veces que ya en las comisarías muchas de las fotos de los militantes no son las de la ficha policial, que son las únicas que deberían tener, sino que son fotos tiradas desde un coche, en una terraza, que se nota que las han sacado. Pues ya va ya con esto, con la cámara frontal, es pedirte el DNI, sacarte la foto de frente con la, con la juez, con sí, peso, sí, y ya sí, tiene una sí, foto frontal Dentro ya... del corporativismo reinante, por lo que vemos que han desaparecido pruebas, joder, estamos hablando de la misma misma el chancha que también borro la custodia de, de pruebas, ¿no? En el caso de Cavacas, o sea, uh -huh. en de esto de repente pues no, el armero parece ser que ese día no había ido a currar, estaba tomando un café, o sea, quiere decir, entonces sí. no tenemos el, el ciudadano de, de a pie, no tenemos no tenemos mucha garantía de que eso se vaya a aplicar con sí, sí perdón, un inciso. No, muchas veces lo que viene Con la nueva tecnología es la tecnificación, más que sí. eh, la transparencia o, o, o un empleo eficaz de, para las operaciones policiales, etcétera Por un lado, con las bodycams y con los drones, ¿sí? se consigue, por ejemplo, en eh, un de evento deportivo en Samames, o, o un macroconcierto, etc., eh, eh, alcanzar un radio de imágenes eh, jamás soñado, ¿sí? jamás soñado. Eh, con lo cual el, la base de datos de imágenes crece exponencialmente y gracias al crecimiento exponencial se pueden hacer pues, mil piruetas técnicas ¿eh? contraste de datos reconocimiento facial eh, por perfil eh, eh, perfil de cómo anda qué viste, etcétera etcétera pero además eh, lo que tiene es también un uso torticero como decía el compa, ¿no? es decir que En Donosti, en la actuación policial donde hay una mujer herida, eh, eh, pues claro, la Archanza va a alegar que no tenía bodycams. Aún ¿Mm? siendo cierto eso, hombre las foronetas tienen cámaras y los Archananas Antidisturbio, al menos uno de ellos suele llevar una cámara. Más las cámaras fijas que hay, más las cámaras de bancos, etcétera las que uno, vía autorización judicial... ¿no? De oficio, de oficio la Alcancha podía pedir para esclarecer lo que ha sucedido. ¿Y qué imágenes tenemos para saber va a dilucidar más o menos lo que pasó? Pues las imágenes de un ciudadano. Que Gracias. si hubiera sido al revés, se si hubiera aparecido esas decenas de imágenes que tú dices de bancos, de la del frente del frontal de tres furgonas. Como vamos hubiera tener atracas un banco y vamos <ríe> y tienes imágenes tuyas en todas partes. Y además ...con un equívoco mayor todavía... ¿no? ...que es que esa mujer... ...no responde al perfil... Eh, ...criminizable... ...de un perfil crimina, crimine, criminalizable... ...criminalizable... Sí. ...eso es... Eh, ...más bien... ...bastante contrario... Voy a decir ...no voy a dar detalles aquí pero... ...si, sí. sí, eso les está matando más... Ma. ...si, sí, la Arsancha luego, luego ha descubierto... ¿eh? ...luego ha descubierto cosas... ...que no, que no le han gustado... Y de ahí que ha hecho una serie de operaciones de acercamiento, como la llamada del propio Wingen-Zubiria, ¿no? Eh, eh, dando a entender como que hacía un ejercicio de empatía y tal y cual, ¿no? No está haciendo ejercicios de acercamiento para ver si ese perfil eh, tiene alguna falla, tiene un recoveco donde torticear el tema, ¿no? Es, es terrible. O sea, hay muchos casos que encima, da igual, porque están están siendo televisados ya... ya lo de cabacas pues eh, también se vio pero igual no tan claramente como pues como la agresión que hubo también a un, un chico en irún que lo pegan un tortazo y lo dejan ahí encima se van todos o esa omisión de socorro y todo por eh, ciento una familia en urnieta si no me equivoco a mí que hubo un chico que murió también que no era un, un, un ataque balas fue balas fue a y men... sí, el chico también entrevistamos al padre de su creo que era eh, que le habían dado la mandíbula mm. así, no un ojo mm. Y todas esas cosas que están siendo televisadas en la época de la tecnología, pero al final también nos damos cuenta que al final la tecnología para los de siempre sigue sin valer. Sobre todo porque lo que impera es el modelo... O sea, eh, o sea ha ido implementándose un modelo policial que es el modelo bombero. Es decir, hay, hay un incendio que muchas veces es la propia policía quien lo provoca. No olvidemos que en la propia manifestación de Gasteiz de... ...de marzo del 76 había un extraño con mochila... ...que resultó sí. agredido por sus propios sí. compañeros... Sí. O sea, sí. ...así están las cosas, la esquizofrenia es brutal... Eh, ...y lo que impera es ese modelo de, de... ...hay un incendio, voy, lo apago y me marcho... ...y soy un gran desconocido, nadie me conoce... Y, ...y además, pues eso, como antes he dicho... pues ...voy intentando justificar mi intervención desproporcionada... ...a través de, de lo que fuere... ¿m? En vez de imperar un modelo pues más eh, preventivo, eh, que, que tanto se habla que las tecnologías van a ser la panacea de lo preventivo, que se va a poder detener al, al delincuente antes de que cometa el delito. ¿no? O sea, la Eso pre, lo he visto en alguna película. Yo de, sí, la de, de, de La unidad pre-crimen, sí. eh, Minority Report, sí, que es, es una novela, así. una distopía, y estos cabos beben de ese tipo de distopías eh, donde el autor pretende hacer una denuncia de las policías ultraconservadores, robotizadas, corporativas y tal y igual, pero ellos lo leen desde otras gafas de oro. ¿Y, y lo monetizan encima. Sí, claro, claro, lo monetizan con el dinero, no de Loachocchi, no del no de manuel Pradales o de Vinguezubiría, haciendo con el dinero de los ciudadanos. ¿eh? Lo curioso aquí, es otra paradoja, es que los dineros de los padres sirven para perseguir a los hijos. ¿no? Sí. Es decir, los padres también deberían hacerse una serie de preguntas. ¿no? Eh, a ver, esto es igual también un poco obviedad, ¿eh? pero bueno... El cambio a Vingen Zubiria, ya más allá de que sabemos que el modelo es el mismo... Bueno, era un poco una manera de introducir la entrevista. Bueno, es un perfil bastante elegido, bastante con lupa, ¿no? O sea, es un tío que ha sido consejero de cultura, a priori un, un, ¿no? un perfil alejado de... No diría tanto, no diría no, tanto. No, pues cuéntame, cuéntanos, sí. cuéntanos, porque sí que me interesa. La verdad que... A ver, hay un hecho claro, que es que el nuevo ejecutivo... ...del gobierno vasco, solo mantiene a dos consejeros del anterior ejecutivo. Mm. ¿Eh? Eso significa que ha habido una ruptura, al menos, de nombramientos, mm. ¿eh? de continuidad. ¿Eh? Solo Nerea Albengosa y Vingen Zubiria continúan en el cargo de consejeros. Mm. El resto de los consejeros ha cambiado. Eh, la mayoría son mm, la apuesta personal, una apuesta personal de Manuel Pradales... ¿eh? Eh, algunos de ellos con poco perfil de gestor, muy poco perfil de gestor y eh, les une a un al menos a ocho de ellos si ocho de ellos que recordar, eh, que se han formado en la Universidad de Ustó, como el propio Lendakari, o sea es una guardia de corps muy apuesta personal y muy de confianza de, de, de Lendakari bien, del anterior equipo solo se han mantenido efectivamente bien en Zubiría y en Ida Mengosa, hombre La chancha era un plato, o sea, una patata caliente que nadie quería coger. Nadie quería coger. ¿Por qué? Porque el anterior consejero ha dejado una patata caliente ahí brutal por su autoritarismo. Hasta el punto que el anterior consejo Josué Reco ha sido totalmente desleal con el nuevo equipo, porque mientras el nuevo equipo estaba formándose, él se ha buscado una recolocación acomodaticia en Eh, de asesor en la diputación. ¿Mm? Eh, o sea es decir, ha generado una, un cisma con el tema de las puertas giratorias en medio de la transición sí, sí, sí, sí. Eso, plan, no le ha importado sin, sin rubor. No le ha importado absolutamente eh, qué opinión podía tener de eso y Imanol Pradales y cómo le podía afectar a él mediáticamente, mm. políticamente, etcétera. Sí, que fue fue un eh ¿Por qué digo autoritarismo? Porque el autoritarismo de Arcóreca no solo lo ha aplicado ...con los militantes... ...como decía el Compa... ¿no? ...o como la ciudadanía... ...sino con sus propios subordinados... ya sean responsables políticos... ...de la archancha... ...como... Eh, ...los propios... Eh, eh, ...funcionarios de la archancha... ¿Mm? ...y esto ha generado... Eh, ...un cisma que se ha llamado... ...erchañas de lucha... ¿Mm? ...y claro, el siguiente consejero... ...se tenía que comer eso... ...un bocadillo... ...terrible... ...entonces claro... ...no creo que hubiera una lista... ...de gente del PNV... No. ...para llevar... con eh, ...cultura... ...o economía... ...o turismo... ...habría una lista... ...una cola terrible... Sí. ¿eh? ...pero Chancha es algo bastante... ...que te quema... ...te quema bastante... ...políticamente... ¿eh? ...y donde... ...el beneficio económico... ...tampoco está claro... ...que decir que... ...que habrá... habrá hay, ...de hecho hay, no ...ha habido denuncias y tal... ...y de esto en los 90 ...se habló mucho... Pero el pelotazo económico en la chancha no es tal como el que se puede dar en turismo, o se puede dar en, en, en medio ambiente o en industria y tal y cual. Es muy eh, desagradecido. Es, esa tarea de consejero es muy desagradecida. Igual le han, le han hecho un par de kids pro quo, ¿no? A Zupiria y le han dicho, bueno, tú ponte aquí que por lo menos les vamos a dar en la negociación O Zupiria sindical. ha dicho, Zupiria ha dicho me veo con el cuello al agua. Que, eh, eh. O sea, esta gente tiene pánico a la cola del INEM. Sí, sí. Ya te digo. Pánico. Y esto habría que escribir un libro un día, o sea, de su psicología, ¿no? Es decir, no solo los políticos de, de, del, del gobierno, muchos políticos tienen pánico a esto. Eh, y también te diría, algunos militantes de algunas causas también tienen pánico al INEM. ¿eh? Y te lo digo a alguien que ha pasado por el INEM, ha, pa ha pasado por empresas... De peón industrial, es decir, mí, y no se me caen los anillos, estoy muy orgulloso de haber trabajado en ese tipo de cosas, de haber tenido contacto con claro. la realidad y haber utilizado las manos para trabajar. ¿Eh? Eh, y hay pánico, hay pánico, entonces, eh, pues igual Bingen ha dicho, bueno, pues oye, ya me como yo el bocadillo y al menos sigo cuatro años más aquí cobrando yeah. al millón. Mm. Eh, una cosita, eh, que seguro que a lo mejor controlas el tema. El tema de la implantación de cámaras de reconocimiento facial en Bilbao, como está ahí implantado? Porque si sí que la que he visto que está haciendo muchas cosas, ejemplo, en Embajada Onda de Madrid, ahí que ya lo están sometiendo enteros a la videigilitalización y demás. ¿Cómo está aquí de implantado ya eso? ¿Viene? En está, el BEC, ¿no? En el BEC algo habían puesto ya para... En el ah. BEC, un, por ejemplo. El tema del reconocimiento facial es muy amplio, ¿vale? Tenemos al gobierno vasco que ha comprado tecnología de reconocimiento facial, de, de sal, recién salida del laboratorio, o sea, lo, lo top, lo mejor, lo mejor al líder europeo de reconocimiento facial. Ya tuvo en sus tiempos eh, eh, una herramienta de, de reconocimiento facial que había sido en sus tiempos líder norteamericana en este caso, ¿no? pero es que la de ahora es francesa, que es el líder mundial ahora, bueno, franco-alemana. Eh, pero la AMVIDE también ha comprado un sistema de reconocimiento facial. ...con el argumento de perseguir el fraude en la Envide... ...que es el 0,01... ...no veo lejos el día en que se incorpore... ...el reconocimiento facial patema de ocupas... Ya. ...no veo lejos... ...reconocimiento facial también está implantado... ...en empresas privadas... ...las empresas de ambulancia que llevan hasta ahora... ...el, el, el servicio privatizado de Osaquidecha de ambulancias... ...a la hora de aparcar... ...para fichar no tenían una tarjeta... ...tenían un sistema de herramienta facial. ¿Mm? Yeah. Eh, el gobierno vasco está... Eh, ...incitando a la ciudadanía... ...a que se descargue una aplicación... ...el BAC de Marras... Sí. ...para que con... ...con esa aplicación... Eh, ...que la puedes descargar en tu teléfono... ...no necesites de la típica tarjeta de plástico... ...para ir a Videbarrieta, a la biblioteca... ...o la típica tarjeta de plástico para ir a las piscinas... ...o la típica... Sí, sí, te puedes bajar unas cuentas juntas. Vale, entonces te, te dice que para tu mayor seguridad... ...que lo mejor es que para darle un, un código de seguridad a tu pack ...te grabes eh, 30 segundos, quiero recordar... ...de tu voz y de tu imagen ah, y se la envíes. Es decir, fuerte. el reconocimiento facial... ...no hace falta la represión muchas veces... ...para tener acceso al reconocimiento facial de los ciudadanos... ...y no hace mucho... En un evento deportivo de base, de, de, de menores de edad, se ha hecho, un, se ha empleado la, el reconocimiento facial para reconocer en el futuro esos chavales a quién se van a aparecer ¿no? Por su físico, por su forma de comportarse y tal y cual. Se me quedé atónito. atónito. Yo no sé si eso ha sido con permiso de los padres o no. Porque ya se está normalizando tanto el uso del reconocimiento facial que para incluso un evento de es una gala deportiva y tal, y pues ha ampliado, ¿no? Pues es, es claro. la, la sí, y no me refería tanto al, al control de acceso, digamos, sino, por ejemplo, en China, eh, unida a la inteligencia artificial, ya lo has visto, o sea, tú ponen tu foto y con las cámaras de las calles eh, te pueden decir dónde has estado hace una semana en todos los sitios donde estado que solo con meter tu foto. El reconocimiento facial de las cámaras de las calles uh -huh. más la inteligencia artificial, es decir, que te pueden saber con tu foto de ahora dónde has estado, hace 15 días, dónde fuiste, o sea, es una locura. La ¿eh? bueno, inteligencia artificial, más ya. reconocimiento facial en las calles con las cámaras, se acabó. eso está bien, que lo sepa, para la gente que va a Samamés o que la gente que va al BBK Live Festival, que la liga y el Atleti tienen un convenio con la Archancha para fletar un dron. Todos los domingos que juegan Samamés en el Atleti hay un dron, no solo no Samamés, sino Noeta y Mendizoraza, hay un dron de la Archancha grabando constantemente. ...digo por pues, si alguien se le olvida... ...alguien que incluso... Eh, ...cree que porque lleve... ...un... un eh, pues ...una vestimenta concreta... ...para evitar eso... Eh, eh, eh, ...y en el BBK Live Festival... ...también hay un convenio de Last Toro Internacional... ...con la chancha... ...para que en aras de la seguridad... ...de las masas... ...haya un dron grabando... ...no solo el sistema de recorrido facial... ...aplicándolo a nativos sino también a extranjeros que vienen a hablar de festival, a extranjeros que vienen a Salamanca. No. Con lo cual imaginaros la base de datos de la tanto decir, creo recordar no sé dónde me contaron que en un campo de fútbol se da un premio al mejor al aficionado que más aplaude. ¿Cómo se consigue eso? No. No, las cámaras no. grabando la claro. inteligencia artificial y sí sí es que eso llegará en el punto en de eh, chaval de marroquí con sudadera azul, búscame los últimos en las últimas ya, tres sí, semanas en Bilbao. Quiero los filtros que le pongan sí, tendrían sí. que ser de ver lo más racista y racionario que pueda haber. Sí, eso eso también es otro, otro otra cosa importante, ¿no? Es decir, normalmente este tipo de tecnología se utiliza mucho a nivel estatal, por ejemplo y tal, pues contra la inmigración, ¿hm? ¿eh? Eh, ...los inmigrantes llegan al aeropuerto... ...y se les solicita el teléfono móvil... ...y lo primero, sí... ¿Eh? ...entonces lo que hacen es extraer... Eh, ...todo tipo de información del teléfono móvil... ¿eh? ...con esa excusa... Con, con, con, esa, ...con el argumento de que... ...en el teléfono móvil puede haber... ...información relevante sobre el, el inmigrante... ...a la hora de concederle asilo o no... ...a la hora de concederle... Eh, ...un visado o no... Eh, por, ...o a la hora de concederle incluso ayuda... ...o empadronamiento... ¿eh? Eh, si el resto de la ciudadanía se pone de perfil cada vez que a un inmigrante se le aplica este tipo de tecnología contraveniendo convención de derechos humanos, etcétera, etcétera, porque claro, la comunidad europea es no son colombianos, la comunidad europea se define como una comunidad europea. ...de base cristiana... ...de base greco grecorromana... Y ...entonces los colombianos como si aquí en Europa... ...no pintaran nada, ¿no? no hace, parece como que no pintan nada en Europa... ¿eh? ...ahora los europeos van a Colombia... ...y nadie les toca un pelo... ¿eh? ...más bien les colocan en el gobierno, ¿no? Les colocan en el gobierno... ...los llevan de turpor Medellín... Vale, entonces... ...eh... ...eh... ...si el resto de la, los ciudadanos... ...nos ponemos de perfil cada vez que en el casco viejo de Bilbao... No. ...se... Eh, y ...se para a un inmigrante simplemente por serlo... ...o se, claro. se le para a un menor extranjero no acompañado... ...que está en aquí en un piso tutelado y tal cual... ...simplemente por serlo... ...¿qué va a pasar? Que en el futuro todos vamos a ser víctimas de esto... ...y esto es lo que están consiguiendo... ...la permeabilidad de una parte de la población para que al final... ...claro, sin duda... ...sí, sí, sí, sí, la hipérbole para para, para actuar un poco como, como quieren... Esto es como vigilar y castigar de Michel Foucault, pero como con esteroides, ¿no? Cada vez más y más fuera, de o sea, la realidad supera la ficción, ¿no? Creo que estaba pensando en, en precisamente en todos los argumentos que estabas dando, las aplicaciones, eh, las posibles no aplicaciones, entre comillas, ¿no? de Cómo se esconde la información, cómo se esconden estos registros y... Vamos, pues piensa uno en que podría ser la, la continuación del libro, que sería como, no sé, control, impunidad y espectáculo. Sí, como sexo, mentira y cintas de vídeo, pero no, en versión 2025. ¿Cuál? Impunidad, sí. <risa> eh, protección de datos y... Sí. Como antes había comentado, ellos leen este tipo de literatura, ¿sí? es una literatura crítica, pero ellos solo que se quedan con lo superficial, con con... Eh, con la hipérbole, ¿no? Entonces, eh, Maman de esto, ¿no? Le robocop, por ejemplo, se hizo un, en Arcaute un curso sobre inteligencia artificial, ¿no? Para los nuevos frikis de la TANSA porque igual que cada vez hay más frikis en 97. Sí, 00, en, en, en general, ¿eh? Pues en general también hay cada vez más frikis, ¿eh? ...y la chancha también los hay... ...y se hizo un curso para ellos, para la inteligencia artificial... ...y al curso se le puso Robocop Bulegua... ¿no? ...la oficina Robocop... <risa> o sea, ...directamente el primero pensarían que nadie se iba a enterar... ...y segundo porque... ...porque ellos maman de ese tipo de literatura. ¿no? Ja. Bueno, vamos a ir cerrando igual la entrevista porque... ...tienen también espacio ahora que vienen seguido... ir a casilla de Oguerrocan y bueno... ...esa firma que se ha hecho también con el gobierno vasco... ...de la conflictividad laboral que había en, el, en la enseñanza pública... Eh, ...ahí hablaremos después de la señora Pedrosa... ...pero sí queríamos con All Stars... algún proyecto entre manos... ...estás escribiendo algo, algo que se pueda contar o qué... ...aquí que no nos oye nadie, tú tranquilo... ...bueno pues os voy a dar otra exclusiva... ...porque además... ...bueno pues... ...sí, doy por... ...por sentado que... ...por elementos de valor que... ...no subjetivos sino propios de la otra parte también... ...de la parte contratante que va a ser realidad, eh, un libro eh, sobre ¿No? es Cuenta con una gran ventaja, que es un gran desconocido, para la opinión pública. Sí, sí y además es un perfil como sí. raro. O sea, sí, de hecho la mayoría de las... ¿Tú te la... acuerdas bien el nombre? La mayoría de las reacciones de, de, de las fuentes de información que a las que recurrí y tal... Para un poco sondear la posibilidad de empezar a hacerlo, no no las fuentes de información que conoce ya a Viena Pradales, que eso fue, vino nuevo ¿no? Una primera ronda de contactos hice y eso resultó curioso, ¿no? Que la mayoría me dijeron, bueno, tan pronto y tal, ¿no? Tan pronto, el hombre lleva más de 10 años de diputado, más de diez años haciendo labores internas para el partido, pero sigue siendo un desconocido, ¿no? Claro. Y es un poco presentarlo en sociedad. Oye, pues espero que hayas estado a gusto con nosotros y que, y que volvamos a hacer algo en la bolsa. si ¿Te animas? Si os dejan, yo no tendré Sí, ya, ya, ya, ya. Algo haremos, algo haremos. Si algo estáis haciendo mal, para que os dejen también. <risa> bueno, es que el casco. Seguí, seguí. Puestanás, puestanás. La <risa> Roja y Tamasaspi, Rati Librea, en Chute Narizara. Hemen dago zure lekua. Zain da nere kua, andiaren isua. Ya you da da mundua. Ya you nice baña, zain ira... bueno, eta esan bezala, ba orain aurkitzen gara irakasleok Borrokaneko talde Hortako, ba, partaide dokide batekin. Eta bera, Mikel da, eta Mikel, be, telefonoan bestaldean da. Hukaiso, Mikel? Hupa, kaiso, atxaldeon. Bueno, ba, Mikel deitu dugu, ba, eskuntza publikoko langile, eta bat ez ere azken ba, irakasleek, ba, borroka dinamika bat, ba, kanpaldiak eta bar, eta grebak aurrera eraman dituztelako. Eta okerrez banago, zuzendu, eh, Mikel? Hurtarriatik e, bederatzi gregu, greba egun izan dira, Oilek. Eta maiatzaren amabitik amaseira, uste dut, iragarrita aste osoko greba bat irakaz lehen. Eta, Oilek, bueno, aztea zai, eh, azibaino lehen, ba, bueno, akordio bat lotu zuten eh, sindikatuak hezkuntza zeilarekin. Eta, bueno, zan behar dugu, ba, hau txak arrotu dituela akordio horrek, Baina, akordio hortan sartu aurretik, guztatuko jakun, ba, zurekin berba egitea, eh, zeitzuk izan diren aldarrik apelak, eh, greba hauek aurreramateko mm, Vale, bueno, bai, bai, bai, hemen dago, hemen dago. Bai. Bale, ba bueno, aldarrikapenak askenean eta sindikatuen eh, sindikatuk eta jarrituztenak izan ziren gehienezta, gero irakasle on artean baitu beste hainbat aldarrikapen ere hai, baina momentuz jola, borrokan hasteko danau batera, ja, uh, borrokan hasteko o ondosen hor aldarrikapen horiek eta pues hoien alde egon gara. Gero beti egon da horre ratioen e, mamu hori, ez da? da horre gu beti guelta, hor ratioa, hor ratioa bera, baina, baina, bueno, ez da gauza askorik lortu ratioekin, baina ez zen e, eskatzen, zen ez zen eskari bat, osi que, nik uste tose, gondiren e, aldarrikapen guztiak eta, guztio ja jakitun, jakitun garela, eskenean pues, burokrazia biskak gutxitea, e, gazte berritze plana, eskenean ebai ordu lektioa piskate bai murristea, eh debe bai, pues pisca egin eh, txin da, neizta bai eh askotan agertu hori lehenengo bezala, beste hainbat eh, aldarikapen egon dira, así que oinalde ibilidade. Olo so, de esa verdad, de si churatu nai bakarrik auzi ekonomiko bezala, ez? Zehor deago hobebai euskera indartzearena, eh azken finean segregazioa publikoa indartzea hori ardatza ez da? Hori da, hori guztia izan da, guztia izan da, mm. eta azkenean pues, pues, e, eusko jaularitzaketa egin duen taktika pues, ikaragarri izan da, eta beti e, utzi gaitu, como bakarrik nahi dugula e, dirueiago, esta? eta gehien bat hori, eta da asko gaia segregazioaren gaia, pues, publikoare bai azkenean lehenengo mailan jatzea. hori da nahi genuen irakasle guztiok ez da irakasle gehieno, eta hori izan da gauzat postu nahuela pillo, eta ikustea guztia eskola publikoan zenbat irakasle gauden eh, publikoaren alde, ez nire orain arte ez, ez, ez, ez, ez nire bono sozando horretatik, baina ikusi oza, jende asko publikoaren aldekoa da, eta hori pues, eskojar loritzari da pedrosa eta berri lagunei pues, jakin berrezi bergenien, ez da? Bai, Mikel, zuk zarete irakasleok borrokaneko ba, uh -huh. kide, parteide edo, plataforma edo talde txori, ez dakit nolan deitu, kontatu apurtso bat nolan eratu sineten edo Hori pues sortuintzan intzan, azkenean, pues, hainbat bilera egiten zirenean eta pues, e, idei batzuk gaterazien, eta horietako bat izan zen, e, pues, 15-era pasatu garginela, ez bakarri manifestara jutea eta greba gitarrena. Ekintza bat izan zen, e, e, eskoletan, pues, itxialdiak editea, ikusi genuen, hori korrika eta presaka egin beharrean, hori, pues, hori pues, e, obren izango zen, horreako kampamendu kan, bat eta sortzea hor lako harrena. Esta. Eta hori, horrela pues sortu intzan, ikusi genuen e, motazkotako irakasleketa hor bildu ginela, eta hor poliki-politi junginen e, indarra lortuz. Hum, hum. Eta Baloraziotan sartuko gara, e, zuk nola nikusi no. dozu e, irakaslegoa eta borroka ziklonen e, e, balorazioa edo? Ba, bitu, ni azira baten eta piskadezka edatua. Putsua tristen nengoen ikusten nolako... E, gaurregungo borrokak e, zutela esertarako baliota jendea zela mobilizatzen. Baina poliki-poliki e, ikusi dut Irakazleon artean e, asigarela saretzen, izan da ze bai super politza, e, Irakazle okure aldetik eta e, asigarrelako pues, da bilerak egiten, asamladatxoak egiten, eta nik oso balantze positibo hartzen diot. Ez saretzea hori bai eh aurrerago egongo diren pues arazoekin egongo direlako eta borrokan jarritzekor ere bai baliogarriak izatea, osea que ni aldo horretatik oso valorazio positibo hartzen diot. Bai, tazkenean e, irakasleak saretzen, indartzen eta gero akordioa heltzen da. Zer valorazio mm. giduzu? Akordian nondik norakoak e, jakin badakizkizu? Ba, hombre, ni aldo eta beti esaten dugu, ezta eh bugkieago negenuen <risa> argita garbi baina bueno eh badakigu azkenan dan dan dana lortu behar, hemen hor bi alde daude eta bakoitza bere aldetik eta borro gaiten du. Baina hor negoziaketan egondirena egondia jota fuego, allí bat zembator luzartu dituzten da zeudenelako gauzak eta da gauzak eta entzunbari izan dituzten eta ni horretatik be, esnao haserre, baino osea, osea, nikuzte posi nagoela, osea guretzako baliogarrik izango direla. Ode gauz batzuk hori gazte berritze planarekin eta gauza neko lortu dira, e, sordulek lektiben di benjeitxierarekin eta gauza politak lortu dira. Ez dakit, gero gauzada hori, pues, behar gehien bat esaten zenuna zulenago, eta pues, behar euskararekin zehozer hori e, bultzatzeko, eta lehenengo maian jartzeko, ber, zerbait gehiago egin beharko zela. Ode ba, gauza batzuk zertzela da batzuk eta pues, igual e, e, obetu beharko zirela, esta? baino. Nik aldor datik, eh, nik uste borroka zehorsetarako balioa izan dela, da gauza politxak lortu lortu direla. Hombre, argi dago, eh, hemen eh, borroka gabe ez dagoela. Eh, ez dagoela, ez lortzerik, eta hori da. Eh, eta ez bakarrik eh, afera hontan baiziketa beste ere mugetan. Baina nik ba ikusi dut, eh, apur bat, eh, irakaslego gremioa, jende asko, apur bat... Eh, eh, desapegatuta edo apur, apurtxo bat e, triste, eh, ba aipatu bezala, eh, ba, igual e irakasleak fuerte edo e, prest seudenean borrokarako, borrokan jarraitzeko batzuntzat eh akorde egiten da e, e, zerbait, eh, ez dakit, eh, disappointmentia edo e, entutendescoletan mm. e, apurtxo bat e, gehiago lortu ahal sitekeela. Zuse uste duzu? Mm maniina asan ni, ni beti izan dute, eh? ni hor negoziak eta mugimenduak eta e, ez dituta asko ezagutzen, baina au jendia hola ezagutzen dituela tasaten zuten, azkenean aste oso bat gehi e, greba eginda, guretzako, e, bai psikologi eta bai fisiikoki ikararagari zai izan, izan batzen, eta lortu bat ziren gauzak ez ziren asoz gehiago izan behar. Borre horre ere bai eta bai indarrak batuden baina nila ikusten dubartzen du nienguruan du, gehien bat ditzaiten ni zuten mm. eh, Mikeela azkenean. nienguruan bai greba egiteko goguak, borrogeite goroa, baina ideia faltaia e, indar gutxi e, ez tagitz. Ni horrez ez nintzen ikusten haina haain indartsu. Indarchu izan zen, azkenengo gaztizen egintzen zen, azkenengo manifestaldi hori. Niretzako izan zen, ikaragarria garria, zehor bai benetan ikusitzena izena irakaselona ezta. Baino ulertzen du jendea ez egotea guztizados seinatutako arekin, baina, bueno, nik uste sindikatua pasatu ardidella, eskoletatik, kondo asaltzera gauzak eta, eta espero dut jende gehienak edo bintzat, o sea, ulertzea eta da posik egotea horrekin, baina ez dintzuna, borroka jarritzen duela da, bai, bai, eta publikoa fikian... lehenengo mailan jarri bar dela. Bai, hori da, ez, e, borroka jarraitu behar da, eta ezka askotan igual zentzazioa dago, ez, borrokatzen duzu duzul eskuntza aurka, eta baita ere sindikatuenkin, ez, ba, askotan zentzazio, zentzazio hori dau. Eta, bueno, asiran esan duguna, ez, ez, eze, ardaltza da, bazkuntza sistema propio bat okitzea, ez, ba, publikoa, lehikoa, oh, euskalduna. Oire, oh, oh, eta. hori jarri bar da erdigunean, da gaur egun, pues, eusko jarra ditzak ez du jatzen erdigunean, baki zu, hmm. bueno, baki guazkenean beti jartzen hmm. noela, alde privatu hori, ez da, pues, itunpekoa, privatuak eta, hoi e, laguntza privatu ematen die, eta publikoari, pues, hori, pues, geratzen diren soberak inakera ematen dizkigut, ez da, eta, gara horrelako barg Que, bueno, baina jarrituko dugu, nik uste honek eta onura asko ekarriko dituela da, da borrokan eta jarritu behar dugula Bueno, ba hori da mesua, es, eh? borrokan jarritu behar dutela Langillo borrokatu behar dugula, guleskubideen gaitik eta, oh, eta, eta eta zer gehiago, Mikel, ba, egongo gara kontaktuan no? Jarritu dugu gaia, eta animo borroka Perfecto, vale, askerrik asko Venga, Mikel, sendu Vale, agur Agur Lucharé